Situación ideal, si podemos escuchar y hablar ahora con Federico Aguerre, el jugador reemplazante de Marcos Mata en esta ventana. Ah, lo tenemos, Fede. ¿Cómo te va, Fede? Buen día, ¿qué decís? Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Por dónde andás? ¿Por dónde yo estoy en camino a La Rioja, recién salí de Santiago, en un rango para, para allá, pero bueno, estaba medio complicado para, para conseguir vuelos y eso con, con el paro allá. Bueno, bueno, bueno, este... Estamos hablando en, en el camino, en la ruta, somos como Mario Marquich, Este, y su programa de TN, eh, claro, bueno, contanos cómo te cayó esto, obviamente que debes tener dos sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado la lesión de Marcos, que es un colega, incluso puede ser un amigo, ¿no? No lo sé. este Y, y por otro lado, eh, esto de tener que salir corriendo para defender los colores de la selección argentina. Sí, sí, sí así como dijiste, bueno, primero lo, lo lamento por Marcos, bueno, eh, ojalá que, que se recupere, y bueno, también... Un llamado inesperado, a último momento, que también me, me pone muy contento. ¿Estabas al tanto de la elección de Marcos? Eh, no. No, no, la verdad que lo leí anoche, tipo a 9 de la noche, y a las 11 por ahí me, me llamaron recién, es igual. Eh, no sabía nada, era... como dije, inesperado, todo el momento. Cuando vos leíste a las 9 de la noche lo de Marcos Mata, ¿tenías alguna esperanza, pensabas que podían llamarte a vos? Eh, no, no, la verdad no, no se me cruzó por la cabeza, eh más que nada pues bueno, la, los últimos eh, procesos no, no, no había sido parte, pero pero bueno, fue fue bien recibido, digamos. ¿Y quién te llamó primero, Santander o Sergio Hernández? No, me, me mandó primero el jefe de equipo, el Colo, eh Color, y bueno, pues bueno, me mandó un poco Silva y me estuvo mandando el tema de, de las jugadas y eso. Está muy bien, el Colo, Juan Sebastián que, que te llamó para o te mandó un mensaje para decirte, loco, mira que eso de la partida, ¿no? Sí, sí, sí, más que nada, también para coordinar todo, pues bueno, el, el tiempo aprema era a poco, así que para buscar la, la forma de, de ir rápido rapiarlo arriba. Bueno, no estabas en los últimos procesos de selección, pero tu nombre supongo que habrá salido, habrá salido de la lista de buena fe, que generalmente se entrega previa a las convocatorias y a la definición de la lista de 12. Eh, ¿por qué crees que te llamaron a vos? Eh, ¿Cómo lo tomás y qué le vas a aportar al equipo, no el reemplazo de Marcos Mata? Eh, sí, sí, siempre he estado ahí en, la, en las listas de Buena Fe eh, Tratar de, no sé qué le puedo aportar al equipo, la verdad que, que no estaba ahí Pero bueno, tratar de, de aportar en lo que sea, en el rol que toque La verdad que, que la selección es, es lo primero eh, Y bueno, toque jugar o toque no, toque lo que sea El trabajo que sea hacer, la verdad estoy, estoy disponible para hacerlo Siempre a predisposición de la selección personal cómo estás evaluando tu temporada No, no, bien, recién arrancando, un poco poniendo en ritmo en un equipo nuevo, eh, por ahí no no es fácil, eh tuvimos momentos buenos y, y malos con el equipo, eh, tratando de adaptarme como como cualquier inicio de temporada. Eh, por ahí trato de de regar un poco la personal, un poco del equipo y bueno, mientras al equipo la verdad es que está contento. Incluso después del golpe, ¿no? de lo que fue en la Liga Sudamericana vinieron noticias buenas. Primero porque entraron al Final Four, el cual tal vez también tienen chances de, de jugarlo como local, y esta convocatoria tal vez, como vos dijiste, inesperada, teniendo en cuenta que se vienen dos partidos fundamentales para la clasificación al Mundial. Sí, sí, sí, más que que dijiste la verdad americana, la verdad que, que fue muy duro para nosotros, teníamos muchas expectativas, creo que el primer partido nos no golpeó, más que nada fue clasificado uno, y después, bueno, el otro partido, la verdad que ...que fuimos un desastre... Eh, ...pudimos cambiar a tiempo la, la mentalidad... ...y, y ganar un equipo muy duro... ...como las Regatas... ...y bueno, tenemos ahora el premio de, del Final Four... Y, ...y bueno, más que nada también ahora que... ...pasamos al Final Four y la verdad que... ...la costa convocatoria de la selección... ...la verdad que bueno, estoy, estoy muy contento en estos días... ...sí, imagino que eso levanta... Eh, ...mucho la... la lo, ...lo que es la... ...la felicidad del jugador... ...tanto de poder pasar a un cuadrangular final... ...por una competencia donde van a cruzar este en el partido con obras sanitarias eh, y, y también esto de la selección. Yo de, de imaginarte o de pensar este con, con, con ganas, con ansia, por ejemplo, eh, una participación en un, en un seleccionado o no, o son más bien más tranquilo y si llega llega y si no todo bien. Eh, no, no creo que a otra altura eh no soy un poco más más tranquilo, digamos. Eh, obviamente si llega, sé, sé que hay muchos jugadores muy buenos adelante mío eh, Así bueno, si llega, obviamente mucho mejor Pero la verdad que no no es algo, como dijiste vos, que, que esté expectante digamos. Obviamente si se da, trabajo para eso y se me da mucho mejor Claro, porque hay jugadores que están están esperando siempre ese llamado de la selección ¿no? y, y, y Aquel que tiene un nivel, que estuvo en algún proceso Que se puso alguna vez la camiseta de la selección argentina Y evaluando permanentemente, viste, las listas, va evaluando a ver quiénes juegan, cómo van, por ahí digo, sos, sos de uno de esos que no está mal, que no está mal, es, es, es el derecho de cada uno, y la forma de cada uno, yo aquel tipo dice, bueno, ¿no? yo estoy jugando, hago lo mejor que puedo en mi club, me preparo todos los días, me cuido todos los días, este y si llega, llega, y si no, mala suerte, no me tocó. Eh, nada, no, obviamente sé que hay, hay jugadores que en estos momentos están, están adelante mío, que sé que que en esta situación no, no pudieron estar, bueno, porque están con el tema de la Euroliga y eso, sé que, sé, que hay, sé que hay buenos jugadores, en eso soy realista, y, y el que me parece también soy un poco más bien pesimista, digamos. Eh, ah, ¿soy bueno, más bien pesimista? Soy más bien de para abajo siempre, más que para arriba, digamos, así como bueno. Pero ¿por qué? Si vos jugás bien y... y, y, y ah, no, pero siempre, digamos, siempre más, más para abajo que para arriba, pero bueno. Eh, estas cosas, bueno, la verdad que, que me lleno bien y la confianza para todo lo que viene. Y boni bueno, qué le podés aportar este a la, a la selección Argentina? ¿Qué, qué, ¿Qué a este equipo de los que vos, de la lista que vos ves, qué le podés aportar? No, no, la verdad que eso no sé, la verdad que calculo que, que ahí Sergio tendrá sí, una idea, eh, si algo que sea o tratar eh, disponible para hacerlo, eh, los juguetes, que tengo que jugar, toque no que no sé, llevar el agua, que sea, cualquier cosa, voy a tratar de, de hacerlo <risa> de, de la mejor forma. No te van a pedir que lleves el agua, quedate tranquilo que sí, no te van sí, a pedir sí. que <risa> ¿Cómo es el itinerario? ¿A qué hora llegarías a la Rioja? Digo, hoy a las 18 hay entrenamiento. ¿Cómo sí, es el itinerario? Llegaría tipo 4, calculo. Me quedan un par de kilómetros el Ah, bien, bien, bien. O sea que vas a estar para la práctica. No sé si te vas a cambiar, pero está para la práctica. Sí, sí, calculo que llegaré bien para la práctica. Así que nada, en un ratito estaré ya para cambiarme y empezar a entrenar. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, bueno, bueno. Fede, nada, lo, lo mejor. Nos vamos a estar viendo y mediante en la Rioja este fin de semana largo. Este, así que bueno, felicitaciones, de la manera que haya sido o cómo hayas llegado, estabas en una lista sos seleccionable, tenés el nivel, este tenés el talento, tenés la capacidad, así que eh, disfrútalo eh, y cuando si te toca entrar, este metela, ¿eh? Y y, sí, sí. y nos vas a hacer felices. A todos. Te mando un abrazo enorme. Buen viaje, lo que te falta, este y, y ojalá que, que salga todo bien. ¿eh? Dale, dale. Muchas gracias. Ahora será nosotros. Bueno, la palabra de Federico Aguirre. ¿eh? Bueno, agarramos la ruta. Nosotros, a ver,